cuando una cena llama a la puerta de álbum vecino o familiar los que terminan en los asidos lejos de todo lo que aman más como macetas con flores secas en un rincón de las 10 de la mañana y 10 minutos, abrimos otro capítulo en la mañana de Radio Centenario recibiendo al doctor Dardo Roldán, médico geriatra, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología. Doctor Roldán, buen día, gracias por estar con La 36 esta mañana. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos conversado ya en otras oportunidades y queríamos... Tomar el hecho de que mañana 15 de junio a nivel internacional Se está eh, viviendo otro día mundial de toma de conciencia Del abuso y maltrato en la vejez Para reflexionar con usted a propósito de esa realidad en eh, nuestro país eh, Quizá partiendo un poco, estaba mirando datos eh, mundiales Que a veces desconocemos, que plantea Naciones Unidas Eh, doctor Roldán, de que eh, hacia el 2030 se prevé que el número de personas de 60 años o más aumente en el mundo en un 38%, dice la ONU, de 1.000 mil millones a 1.400, van a superar eh, a la juventud a nivel mundial. Sí, eso es una tendencia que ya viene desde hace muchos años de esa famosa pirámide poblacional donde la base mundial Generalmente estaban las las generaciones más chicas, los niños y en la cúspide los los adultos mayores que que se iban iban falleciendo esa esa pirámide va modificándose año tras año y cada vez se hace más un un rectángulo hacia arriba digamos para que emparejara a todas las las generaciones y luego seguramente más adelante, sean más las personas mayores que, que los de las personas más jóvenes. Mm. Eso hace que, que, que este tema que nos convoca hoy sea un tema muy importante, no porque las personas mayores todas tengan eh, un problema que, que puedan ser víctimas de, de abuso y maltrato, sino que esta población envejece y, y se agranda la población de adultos mayores con los viejos más viejos, como se dice habitualmente, los mayores de 80, que son los que los que habitualmente tienen mayor vulnerabilidad por los problemas de salud que puedan tener ya tan sea desde el punto de vista mental o también desde el punto de vista social por una de, una estructura social familiar deficitaria mm. que los hace más vulnerable a padecer este este tipo de problema claro eh, existe conciencia de qué dimensión tiene esto por ejemplo en nuestro país estas situaciones de de abuso y maltrato de la vejez, ¿qué percepción tiene la sociedad de geriatría al respecto? Sí, este problema en esta edad como en otras, el, el el gran la gran dificultad que tiene es que no todos todos los problemas salen a la luz mm. por un montón de situaciones, eh no todo el mundo manifiesta estas estos padecimientos, entonces eso dificulta mucho obtener números y, y tener una una perspectiva de qué cantidad exacta estamos manejando de personas que son víctimas de abuso y maltrato. Eh, a nivel mundial se, se maneja, y eso lo, lo extrapolamos a nuestro país porque no hay datos exactos, eh, se estima que en torno de uno de cada seis personas mayores son víctimas de, de abuso o maltrato. Sí. Eh, esto también me imagino que tiene una profundización eh, tras esta experiencia que hemos pasado de estos años de pandemia no que esto podría haberse potenciado suponemos sí sin duda, que las la situaciones con riesgo de que suceda en estos años que, que han hecho que las personas estén adentro y todos juntos porque generalmente tanto en las familias como, como en, en otras situaciones de, de, de, de, viven, de convivencia ha hecho que estén todos juntos por más tiempo y los problemas que existen habituales generan mayores inconvenientes también Recordar que no estamos hablando solo de, de maltrato físico uh -huh. que eso a veces es es más evidente o, o que llama mucho más la atención cuando vemos a una persona herida o con secuelas de algún golpe, pero también estamos hablando de abuso psicológico, abuso patrimonial que también en estos tiempos de de pandemia donde la gente también sufrió la, la, los aspectos económicos también se ha visto que las personas mayores también son víctimas de de, de este tipo de abuso sobre todo económico, por, por la necesidad que tienen eh, en el resto de, lo, de los integrantes de la familia. Uh -huh. eh, en este tipo de, de situaciones, para tener un panorama de la realidad eh, que, que existe en cuanto a números, uh -huh. eh, por lo que leíamos, es importante que los médicos que están en contacto con los ancianos dentro de la práctica digamos de control habitual eh, tengan presente el, el, el indagar sobre estas situaciones. Sí, este este tipo de problemas, eh, nosotros lo, lo, el sistema de salud es una puerta muy importante para detectarlo. Ajá. Entonces, a veces lo tenemos que ir a buscar. Por eso también es muy importante y estamos trabajando en sensibilizar a todo el personal de salud, no solo a los médicos, sino a todo el personal de los centros de salud para sensibilizarlo sobre estos temas. Pero también no es la única puerta de entrada, porque eso puede pasar en el ámbito familiar o en cualquier ámbito laboral que podemos ver a, a una persona mayor que esté sufriendo este tipo de, de situaciones, y muchas veces que sin darse cuenta quizás claro. entonces de detectarlo es, es muy importante y también es es muy importante buscar la mejor forma de abordarlo uh -huh. porque no, no siempre la solución es salir corriendo a, a avisar y, y, y decir está este problema porque a veces la solución no es tan sencilla, este es un problema que tiene muchos factores Y la solución también, no es una sola. Entonces hay que individualizar en cada caso cuál es la mejor opción para esa persona para poder descomprimir la situación y evitar situaciones de, de, de maltrato. Aquí hablamos de dos escenarios donde se puede desarrollar esto, ¿verdad? Por un lado, la vida interna familiar, que es más difícil de, de detectar y bueno, depende también de, del entorno eh, mismo familiar, de, de amigos, de vecinos, que puedan percibir estas situaciones y después en instituciones de, de, de residencias de, de ancianos. Exacto, sí, y no solo en residencias, sino en las sí. instituciones de salud. Muchas veces se, se discrimina a las personas mayores simplemente por el hecho de ser de ser grandes y eso también es es un tipo de maltrato. Uh -huh. O subestimar las capacidades que tiene cada uno por simplemente por el hecho de ser mayor Eh, eso también es, es una forma de maltrato. No siempre el maltrato es por por hacer cosas mal, sino a veces por no hacer lo que se debe. Sí. Entonces tenemos que estar muy atentos a, a todos esos tipos y por eso estos días son tan importantes para, para la visibilización. Pero sí, eh, volviendo a lo que tú preguntabas, eh, generalmente el, el que ejerce el maltrato es el más próximo el que está más más próximo a, a, la, a la persona a la víctima claro. ya sea por una sobrecarga de, por ejemplo en las personas que requieren mucho cuidado desde eh, de, de, de, cuidado físico o no se puede mover o de, si tiene alguna enfermedad mental eso desgasta mucho a la persona que, que está junto a esa a, a esa persona mm. enferma todos los días entonces eso es un, un gran punto Un gran factor de riesgo para que esa persona pueda en algún momento eh, ejercer maltrato. También la, la, el riesgo de las personas convivientes con, con, adic con adicciones o consumo de alcohol, esas cosas también influyen mucho en la En, la, en el agresor en sí. tener mayor predisposición a ejercer la violencia. Eh, doctor, hace unos días eh, había leído una nota que realizaban a usted y mencionaba que en los últimos años se ha profesionalizado mucho el cuidado, ¿es así? Sí, eso eh, también en, en los últimos años se, se ha notado mucho la, la mejora en la calidad de los cuidadores. Ahora... Antes no, no, que, que un cuidador estudiara para ser cuidador o se preparara para eso era más más difícil. Ahora, con, con todas estas oportunidades que nos ha brindado la, la pandemia también, se ha generado mucha formación, ya sea presencial o online, desde la, la, las, las entidades públicas como privadas. Y uno de los requisitos para trabajar en, en un establecimiento de larga estadía es haber pasado por alguna de esas capacitaciones Para, para poder mejorar la calidad del cuidado de, de las personas mayores. Respecto a, a cómo viven en residenciales y hogares, ahí está una gran responsabilidad del Estado, de las autoridades sanitarias, digamos, del control de esas condiciones también. En, en estos cada tanto aparecen episodios de y sobre todo durante la pandemia, eh, saltaron varios casos de, de hogares que de estos centros que debieron cerrarse por no cumplir con con lo que deben tener y cómo deben trabajar. Exactamente, ese es un problema que, que venimos arrastrando desde hace muchos años, que, que en, la, en la irregularidad de, de los establecimientos. Eh, sí, también la, la pandemia nos dio una oportunidad de acercar mucho más a las autoridades, a, a esos centros para controlar sobre todo la, el riesgo de, de contagio de COVID, mm. pero también hizo que que, que que aparecieran un montón de situaciones que podían estar invisibilizadas hasta ese momento y eso ha llevado a que, que se detectaran me, algunas otras situaciones bastante más irregulares. Sí. Mm. Hay, hemos visto que incluso desde las autoridades de gobierno se han difundido una suerte de, de consejos genéricos que ayudan a prevenir el abuso y maltrato. ¿Podemos enumerar algunos de ellos, eh, doctor, que ustedes plantean para ayudar a prevenir el abuso y el sí. maltrato? Sí, lo, lo, lo, hay, hay muchas muchas cosas que se pueden hacer, pero sobre todo... lo uno de los aspectos más importantes es que las personas mayores se mantengan en contacto con sus redes más cercanas, sí. ya sea amigos, clubes eh, sociales, eh, instituciones de, de cualquier tipo, porque eso hace es un gran factor protector, porque la falta de esa persona en ese grupo se nota y, y cuando está sufriendo también se nota y se puede detectar allí muchas cosas que que... Que no son detectables de otra forma. Lo otro es cuando se hace tratar de, de expresar lo que lo que sucede y buscar el momento adecuado en el lugar adecuado. También de la consulta médica frecuente, ahora hemos tenido este, en esta pandemia la, la dificultad de las consultas a distancia, pero ahora que, que, que progresivamente se empiezan a hacer consultas presenciales para poder expresárselo a cualquier integrante del equipo de salud, que en todas las instituciones hay que eh equipos preparados para para afrontar este tipo de situaciones que que es muy importante. Y lo otro es tratar de, de en el núcleo familiar los que van los, los, los posibles agresores, digamos, tratar de buscar estrategias para canalizar la la la frustración o la la sobrecarga del cuidado en otros aspectos y no sobre la sobre la persona enferma. Uh -huh. Doctor, nos preguntan desde la audiencia si el geriatra debería ser el médico de cabecera de los más veteranos. Eso es una de las luchas nuestras, estamos en ese camino. Siempre es importante después de los 65 años tener una, una consulta con el geriatra y, y si es posible que sea su médico de cabecera mejor. Sabemos que es difícil porque no en todas las instituciones hay la cantidad suficiente de geriatras pero pero es nuestro, nuestra lucha y nuestro objetivo para que, para que en el futuro pueda ser así Y otra de las preguntas es qué acceso real tienen los adultos mayores a consultar con el geriatra con respecto a lo que es el sistema de salud Por eso le decía todavía hay instituciones que, que, no, que no es tan fácil pero pero en casi todas las instituciones privadas hay, hay geriatra uh -huh. en ese en enlace. En, en en en el servicio sí, público, sí. generalmente en el primer nivel de atención eh, no hay no hay geriatras en las policlínicas, pero sí están los médicos de familia que generalmente pueden detectar este este tipo de, de situaciones y derivarlos en caso de que sea necesario. Faltan geriatras formados, digamos, a nivel del país. Eso es una una discusión que que podemos tener toda eh, está creciendo bastante el número de geriatras en los últimos años sobre todo claramente como en todas las especialidades y como en todas las las las, las, las profesiones se centralizan mucho en Montevideo mm. por lo que eso hace que que el resto del país eh, eh se pueda ver eh perjudicado en esa en esa distribución pero pero no en de geriatras hay y, y hay que tratar de, de estimular para que la gente consulte y para que las instituciones los tengan más en cuenta claro nos imaginamos que, que como en todos los planos de la salud también el, el hecho del bienestar de los ancianos debería ser algo multidisciplinario digamos con el geriatra al frente de del seguimiento pero que Eh, ¿Debería cuidarse esa salud o prevenir eh, contra los abusos y maltrato con, con otras especialidades o actividades no que, que tengan que tener los ancianos? Sin duda, nosotros en la, la, en la sociedad incluimos no solo a los geriatras, sino a los gerontólogos que son todos aquellos técnicos que también están involucrados en la, en la atención de las personas mayores Ajá. tanto los psicólogos asistentes sociales, podólogos eh, fisioterapeutas, todos los que eh, eh, intervienen en la atención y nosotros otra de las de los trabajos que estamos haciendo que es lo que más nos cuesta sobre todo a los médicos es tratar de que la atención sea y interdisciplinaria, o sea, uh -huh. con un trabajo en equipo con todos estos técnicos pero lo que hasta ahora sucede mayormente es la multidisciplina lo ven generalmente varios técnicos en forma separada, pero es muy difícil lograr el trabajo en equipo que es lo que estamos luchando para para poder mejorar uh -huh. Y hay incluso, debería impulsarse como en otras prácticas, doctor, se nos ocurre eh, que, que no depende esto de los geriatras también, pero el desarrollar una sensibilización social sobre ese tema no de que eh, reforcemos una cultura del cuidado de nuestros adultos mayores que muchas veces se ponen de ejemplo otras culturas eh, de pueblos originarios etcétera que que se valoriza más a la, al adulto mayor a los an, a los ancianos y eh, muchas veces nosotros formamos parte de ahora de modelos de vida donde se, se le ve como una molestia a los ancianos no como como una carga y no se dimensiona en su en su valor a esa persona. Es así, tal cual usted lo menciona, porque en realidad nosotros, en nuestra sociedad actual, ve a las personas mayores como un problema, cuando en realidad las personas mayores en realidad es la, la, las que están con mucha necesidad de cuidado uh -huh. o con dificultades para, para poder ejercer su vida normal, son las menos, la mayor parte de las personas mayores son muy importantes para nuestra sociedad, ya sea en el ámbito privado o público, generalmente en las empresas o en, los, o en los estamentos públicos son quienes están en cargos jerárquicos y en quienes toman las decisiones, o sea que muchas veces tenemos ese prejuicio de que el viejo es débil, pero en realidad no todos. Entonces tenemos que estimular a que esas personas sigan activas en su, en su comunidad y haciendo y ejerciendo ese rol tan importante, tanto en la familia como en la, en la comunidad, de cuidado hacia otros miembros de la familia, de transmisión de valores, de ejemplo, y no que sea una carga o una molestia para el resto de la sociedad. ¿Está previsto algún tipo de actividad de donde participe la, la sociedad de geriatría mañana, con motivo de, de este día? Sí, mañana a las 15 horas, en el Salón Azul de la Intendencia, hay una actividad organizada por la intendencia y por la sociedad de geriatría donde se va a, a exponer sobre este sobre este tema y van a participar también grupos de de personas mayores porque no solo nosotros que, que somos una institución de, de médicos y, y gerontólogos no, no somos nosotros quienes tenemos que decir a las personas mayores uh -huh. lo que hay que hacer sino que las personas mismas tienen que tomar esa ese protagonismo y, y decir lo que ellos necesitan uh -huh. porque nosotros estamos caemos en esa situación de decirles lo que tienen que hacer y en realidad la mayor parte de las personas mayores pueden tomar esa esa palabra y decir qué es lo que necesitan y qué es lo que qué es lo que hay que hacer con eso Muy bien, doctor Dardo Roldán Presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología eh, Gracias por estos minutos Seguiremos conversando en cualquier momento ¿eh? Por favor, gracias a ustedes por, por entender que este es un tema importante y, y difundirlo Y estamos a las órdenes para cualquier consulta Igualmente, hasta pronto Él con su gorra Sobre la frente esa con moño Y delantal Son los muchachos con caras tiernas De la que llaman tercera edad Los que no admiten estar cansados Aunque se note que no dan más Los que discuten con los feriantes Y gastan menos comprando más son los que corren cuando hay enfermos y los que siempre primero están cuando una pena llama a la puerta de algún vecino o familiar los que terminan en los asilos lejos de todo lo que aman más tas con flores secas en un rincón de la sole